miércoles 24 de febrero pero jesús le contestó marta marta estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas pero sólo una cosa es necesaria maría ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar lucas 10 versículos 41 y 42 que nos preocupa qué cosas nos inquietan muchos conocemos este relato de marta maría y jesús en ocasiones Todo se reduce a ver a una piadosa María y una Marta que por sus quehaceres cotidianos está poco atenta a lo que dice Jesús. Sin embargo, ver eso le quita fuerza al mensaje del Evangelio. Jesús habló para las dos hermanas, no solo para una. Hoy también su palabra es para todas y todos. Pero en ocasiones tenemos preocupaciones e inquietudes que imposibilitan nuestra capacidad de oír ese mensaje. Pienso que la recriminación de Marta hacia su hermana viene al caso porque ella quería terminar con sus quehaceres para tranquila escuchar a Jesús. Esto nos toca a nosotros. Nuestros quehaceres cotidianos nos dificultan detenernos para escuchar la palabra. Y justamente ese mensaje viene para la realidad que nos toca vivir. Debemos hacer una pausa para sentarnos a oír al Cristo de la vida Para que lo que hacemos tenga sentido Entonces cuando hayamos entendido esta forma de hacer las cosas Todo será distinto Andaremos con menos preocupaciones e inquietudes Porque tendremos aquello que nadie nos puede quitar La buena noticia del amor y salvación Obradas en Jesús para nosotros, para todos y todas el mismo evangelio que iluminó tanto a María como a Marta. Dice el canto y fe 108. Esa palabra en la vida es penetrante espada, que revelando verdades va renovando el vivir. Una reflexión de Joel Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.